En las enfermedades prevalentes, hipertensión, diabetes y obesidad, que de esto se trata este programa, hay dos formas fundamentales, y esto está en cualquier protocolo este, de la medicina, hay dos terapias fundamentales. Una es la medicamentosa, que es cuando van al médico y obtienen una receta para tratar su hipertensión o su diabetes fundamentalmente. Pero la que tiene mayor impacto y es más importante es la terapia no medicamentosa. que se engloba? Lo que es educación y dieta y, por supuesto, actividad física. Entonces, lo que están haciendo nuestros médicos de cabecera, que por el simple hecho de trabajar en este programa de prevención, están recibiendo un estímulo económico del 45% del valor de su cápita, lo que nos están acompañando es cada vez que va este, el paciente además de indicarle un medicamento indican también escribiéndolo sobre un recetario una actividad no medicamentosa puede ser concurrir a un taller de yoga a un taller de danza, de folclore de memoria, puede ser este, aconsejarle a un afiliado que se encuentra eh, depresivo o que se, este, está atravesando por alguna circunstancia particular este, hacer un curso universitario ir a natación, estamos a... haciendo esfuerzos este año para ver si podemos hacer convenio con pileta climatizada. Es decir, que todo debiera complementarse para que después efectivamente nosotros tengamos unida y vuelta y verificar efectivamente que aquellos pacientes que concurren a estos tipos de talleres mejoran los parámetros en estas enfermedades. Y eso es fundamental trabajarlo. concientizadamente con nuestros profesionales, así que hoy tenemos una reunión, vamos a hacer estas reuniones en forma trimestral, porque también además es importante evacuar otro tipo de problemáticas y sugerencias que tienen estos profesionales para con la marcha de la obra social.